Sigue siendo el maestro Antonio Ríos. No me puedo olvidar, no me puedo de ti. Llegó el nuevo CD que romperá fronteras. En cassettes y compactos, Antonio Ríos no mata, a asesina.